Hola, hola, hola, ¿qué tal? Otra vuelta más, la número 39, en este día especial, 31 de diciembre de 2015. Se va un año, viene otro, se va una más de una década política con su impronta asoma otra que bosquejó su rumbo en estos primeros días que que inicia un nuevo ciclo de traspaso presidencial de una manera infeliz acortando el mandato de una presidenta constitucional, prorrogando la asunción del presidente electo, y en el entretanto, un presidente de la nación cautelar. Un presidente de la nación que en el periodo en que duró su mandato, de horas prolongadas, detentó la totalidad del poder público con la plena potencialidad que tiene en nuestro sistema organizativo, administrativo, político la figura del presidente de la nación y en ese primer acto previo a la asunción ya demostró el gobierno entrante, en cabeza de su presidente, en cabeza de su jefe político, ¿cuál es el valor de la democracia? ¿Cuál es el valor de las reglas? ¿Cuál es el valor de las leyes que tiene para esta nueva gestión la validez que tiene? O sea, un obstáculo para ser eludido por vía de la excepción para que nada se oponga a la voluntad omnímoda del príncipe, como diría Maquiavelo. Y ese primer hecho, ese primer rasgo, fue denunciado por Cristina Fernández de Kirchner, por parte de su círculo más cercano, pero no provocó escándalo no provocó alarma. Pasó casi desapercibido. Y después siguió, después siguió, después siguió con el nombramiento de dos jueces en la Corte Suprema por decreto, en una nueva forma de interpretación del famoso cuoteo a la paraguaya. Y después eh, siguió públicamente tirando toda la fuerza del Estado contra la figura de la procuradora general de la nación que es uno es una de las cabezas de ese organismo bifronte independiente extrapoder que es el Ministerio Público una cabeza de los fiscales en la Procuradora General de la Nación, y el otro sector, los defensores públicos, tutelares, defensores de pobres, incapaces y ausentes, en cabeza de la Defensora General de la Nación. Y otra vez, el Príncipe avanza, paso redoblado, y junto con él vienen las patotas nazis, en Mar del Plata. Y junto con este avance ideológico viene la transferencia del 40% de los ingresos de los más pobres y vulnerables a manos de los más ricos. Viene el avasallamiento patoteril sobre la ley de medios, consensuada y aprobada por ambas cámaras ley nacional y sin que se le caiga la careta ni se la arruine el maquillaje el gobierno con la policía federal eso también es un dato de cómo interpreta el poder este gobierno de gerentes y de mercenarios políticos. Para ellos la complejidad de la política se soluciona mediante el pensamiento binario. Yo quiero esto y si no querés este desalojo con la fuerza pública. Así piensa este gobierno. Este es el año que, que recibimos, esperanzados, alegres porque seguramente va a ser un año de luchas donde tal vez algunos desencontrados nos encontremos del mismo lado. Tal vez esto sirva para realmente empoderarnos y no y que no sea una sigla con un sello. El empoderamiento del pueblo es peligroso para todos. No le sirve a nadie, ni a kirchneristas, ni a no kirchneristas, ni a izquierdistas, ni no izquierdistas. Un pueblo empoderado de sus derechos es peligroso porque piensa y decide, y no se transforma en manada. Bueno, tal vez esto sea, y como decíamos, y no lo dijimos, y lo decimos ahora, feliz año nuevo, esto es Paraguay vive. Soy Ángel Fernández Yechman, transmitimos desde la retaguardia que demuestra en los hechos que aparte de ser un medio de comunicación alternativo puesto a disposición de los avatares de los pueblos, también es una trinchera que no cierra por fin de año. Y bueno, y esto es Paraguay Vive, Ángel Fernández Yechman, este, nos opera hoy Natacha, Gracias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 Los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes como un regalito de a las 14 horas y a las 22. Y como decíamos, eh, feliz año nuevo y un, un recuerdo eh, muy grato y, y sentido para para el compañero y eh, eh, vera que, que, que falleció él estaba haciendo la transmisión como representante de Paraguay en telesur y bueno es, es una pérdida que queremos que queremos resaltar y bueno vaya también nuestro nuestro saludo y desde aquí mantenemos viva la comunicación popular y sin más vamos a ir al institucional del de caso de la masacre de Curguaytí que hay muchísimas muchísimas novedades. Somos Observadores es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad de la justicia. Somos Observadores, te necesitamos. Sumate, seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio del caso Curhuatí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia.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 Pertinente y oportuno, pertinente y oportuno por las novedades que tenemos del juicio que se reinició el día lunes, luego se volvió a suspender y esto es muy interesante así que les pido por favor que prestemos atención y, y no se olviden que nosotros venimos recopilando distintos segmentos de la realidad que que tuvimos la grabación del momento en que el jefe de la Policía Nacional junto a la fiscal y al jefe de operativo le daba al comisario Lobera las garantías para hacer el operativo que después le costó la vida, a los pocos minutos. Tuvimos la grabación del piloto del helicóptero que filmó todas las secuencias que luego desaparecieron, como también desapareció la vida del piloto que había declarado. Tenemos estos momentos de los tiros y hoy vamos a agregar Un reporte más, que es la declaración de uno de los testigos de la Fiscalía. Y vamos a ver qué decía Víctor Azuaga, uno de los abogados defensores de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaytí sobre el desarrollo del juicio en la jornada que sucedió este lunes en el Palacio de Justicia de Asunción. Durante la audiencia compareció uno de los testigos de la Fiscalía, el policía Miguel Anoní, quien sobre cuyo testimonio la defensa levantó varios cuestionamientos. A Suaga se señaló que existen varias contradicciones entre la declaración testifical testifical del policía y la presentada durante el juicio precisó que en un primer momento Anoní había declarado que en, que en el lugar estaban unas 30 personas, pero en esta ocasión sostuvo que eran más de 200 algo que puede ser fácilmente desmenti eh, desmentido mediante las grabaciones presentadas también reseñó que el policía dijo haber recibido 4 impactos de bala de fusiles ametralladoras Galil, un arma que portaban los agentes de la fuerza operativa de la policía especializada FOPE, no así los campesinos de quienes se incautaron solo viejas escopetas de casa. En este sentido, el abogado ratificó la inocencia de sus defendidos e incluso acusó a los policías de haber sido los autores de disparos cruzados que terminaron con en la muerte de los policías y campesinos, enfatizando que el testimonio de Anoní es falso, por lo que incluso podría ser denunciado. Otra de las cuestiones Otro de los cuestionamientos al testimonio de, de Anony es que en primeras declaraciones había dicho que no podría reconocer a los supuestos agresores porque estaban encapuchados, pero ahora dijo que identificó a Rubén Villalba como uno de los atacantes. Durante el desalojo realizado el 15 de junio de 2002 en las tierras de Marina Cue, murieron 11 campesinos y 6 policías, pero solo están procesados los ocupantes que exigían la recuperación del informe mueble usurpado por la firma Campos morombi Ningún policía fue investigado por la muerte de los campesinos. Y la compañera eh, María Pueblo dice, culminó ayer la farsa llamada juicio oral y público a los campesinos acusados injustamente por la masacre en Marina Cue porque una de las acusadas, Dolores López sufrió una descompensación por un cuadro de malestar estomacal por lo que tuvieron que llevarla a la enfermería del Palacio de Justicia a hidratarla con suero vía endovenosa. En la testifical prosiguió y culminó la declaración del comisario Anoní, quien volvió a caer en contradicciones varias veces durante su declaración el juicio oral proseguir el lunes 4 de enero del 2016 a las 8 de la mañana en el Salón de Juicios Orales del Palacio de Justicia. Los campesinos serán trasladados mañana a sus hogares en Ibipitá, Curuguaytí, donde permanecerán con prisión domiciliaria y así poder recibir el Año Nuevo en familia. A su vez, dice María Pueblo, El comisario Anonis, en su declaración testifical por el caso Marina Cue, afirmó que el fallecido comisario lover había tenido una conversación el día anterior a tan criminal evento con el senador Sixto Pereira del Frente Guasú, diciendo, el partido de Fernando Lugo, diciendo que el fallecido uniformado le habría comentado lo que sucedería al día siguiente Marina Cue, y preguntándole si era su gente la que estaba haciendo la ocupación, a lo que el parlamentario le habría respondido siempre vía telefónica que averiguaría y que le avisaría. Como el senador no le devolvió la llamada lo vera decidió llamarlo a la anoche ser para preguntarle si éste había advertido a los campesinos de lo que sucedería al día siguiente a lo que el senador respondió siempre según anonis que no era su gente acá hay un agregado que dice dando en, dando a entender de esta forma que el senador eh, sixto pereira yo creo que es otro tema no es que da, es, no es que él, él, él no creo que él haya dicho no es mi gente y no me importa lo que pase y Si, bueno y acá dice sigue diciendo María eh, si esto llegara a ser cierto es gravísimo pues significaría que el senador sixto Pereira no le importa lo que suceda con sus compatriotas bueno y pero más allá de eso y acá eh, vamos a hacer una semejanza con el, el, la sentencia y el juicio por la masacre de 11 eh, Primero, una investigación que llevó a la entretela de cuestiones que no se sabían y que ahora están a la luz, y por las cuales hay funcionarios que jamás lo hubieran estado condenados. En este caso hubo una cuestión previa y hay una un entorno político, un contexto político, antes de la masacre de Marina Cue. Y en ese sentido estaban las distintas ocupaciones de tierra que venían haciendo distintas agrupaciones campesinas. Uno de ellos era el, el Frente de Carperos, que se diferenciaba de las otras organizaciones tradicionales. Ese Frente de Carperos había tenido ya conversaciones anteriores con el presidente Duarte Frutos en el momento de su presidencia y era considerada como una, una organización numerosa, representativa, pero con vínculos eh, con el Estado que, que con el cual no, no confrontaba directamente, si bien ocupaba tierras. Pareciera ser que al momento eh, en que está pasando esto en Marina Cue, los carperos estaban hablando con el gobierno por otro tipo de cuestiones para terminar con otras ocupaciones en otros lugares del interior del Paraguay. Estas son todas versiones que, con lo que vamos viendo, se van aproximando. Por otro lado, dicen que eh, la gente que estaba ocupando Marina Cue, y eh, o sea, en Curuguaytí tenía algún contacto o alguna vía de comunicación con el Estado paraguayo en cabeza del presidente Fernando Lugo. Pareciera ser que alguno de los referentes de la ocupación tuvo una conversación con este el enviado este del gobierno, donde le expresó que ya no iban a salir más porque ellos ya constantemente ocupaban les decían esperar los desalojaban volvían, ocupaban y así estaban entonces dijeron, no esta vez nos quedamos ahí y aunque nos tengan que matar, de ahí no nos vamos a mover entonces, esta es una vía de comunicación con el Estado y lo de Sixto Pereira es otra vía de comunicación con el Estado a ojos vistas, acá algo falló alguien le informó mal a Lugo muy mal informado, al punto que, que Lugo se dice que buscaba referencia informativa en la Embajada de Estados Unidos, eh, tan así eran las, las confusiones y las versiones encontradas que había. Esto resultó que, que posterior posteriormente de la de la masacre y ya avanzada la amenaza de, de juicio político, eh, los campesinos, todas las organizaciones campesinas, todas las organizaciones populares de Paraguay habían comenzado a marchar hacia Asunción para sostener al gobierno de Fernando Lugo y fue el mismo Fernando Lugo quien este desactivó esa movida en su apoyo y es más, su ministro del interior en ese momento, Carlos filisola mandó a poner francotiradores en los techos de toda Asunción o sea, pasaron muchas cosas aparte de lo que pasó en Marina Cue en esos segundos. Y ahora estamos empezando a ver la otra entretela. Entre y, y sin más, vamos al documento crudo, vamos a escuchar la grabación que hizo el comisario Anoní, pero en el 2012. O sea, apenas sucedida la masacre, él estaba internado en un hospital, se le hace un reportaje y dice esto. Un gusto hablar con usted, Diego, por lo que le tocó vivir. Son seis disparos que recibió el comisario. En seis impactos, sí. Seis impactos. La verdad que hubiera sido sí, un gusto no estar en esta situación. No, no. Si le... no ocurrido, no puedo ocurrir. Le decía, yo un gusto hablar con no usted sé, porque el desenlace pudo haber sido peor, comisario. Ustedes han dado de morir, a eso no. me refiero. Hubiera sido mejor que no hubiera ocurrido, Manuel. Sí, seguro. Sí. Se, seguro Ay, que le, sí. Le entiendo, comisario Nuno, eh... ¿Ustedes fueron emboscados? Eh, ¿Usted cree que, que eso iba a pasar inevitablemente? ¿Cuál es su, su reflexión sobre lo que ocurrió, comisario? Eh, Podría ser que sea si una emboscada ahora, si supiéramos que iba a ocurrir indefectiblemente, ¿usted cree que íbamos a meterme en la boca del lobo? No, no creo. Eh, Nosotros no, no esperábamos esto porque no, no fuimos con esas intenciones. Nos fuimos con la idea de, de, de pelear porque no teníamos aparentemente un, un enemigo enfrente. Nosotros fuimos a, a dialogar, a parlamentar con, con patriotas que al final explosionó de esa forma. Se empezaron disparando los carteros, comisarios. Empezaron eh, disparando algunos hombres, no sé si eran carteros o no, oh. eh, pero eh, tengo entendido que empezaron a, a disparar a, a, a el grupo de defensa. Usted estaba a, a, a algunos metros, digo, de, de, del comisario Nevera, ¿a él a quien le dispararon primero, comisario? Sí, eh, él, él el primer caído y posterior a él, 3 eh, o 4 más que eh, entiendo, por eso le decía, usted afortunadamente en el caso suyo se saludo a, ¿A la hoguera le disparó este hombre Rubén Villalba? No, por identificar a la persona que le disparó no, no tuve en, en, en la mina Pero Son, Todas las personas que teníamos enfrente estaban encapuchadas ah, ¿Todos estaban encapuchados? Estaban encapuchadas, esas son de las la mujeres y las fiestas que, que estaban en el medio del, del grupo Entiendo, ¿Y, ¿y hubo un forcejeo previo al, al momento en el que empezó todo? ¿Hubo una discusión entre no los una cortísima discusión ¿Porque había alguien que lo quiso agredir o por qué fue la discusión? Eh, eh, eh, siempre fueron violentas esas personas Ya. Desde el momento en que me no movió ya empezaron las agresiones con disparos al aire y eh, agresiones de balas. Entiendo. ¿Y por qué, por qué, eh, digamos, qué desencadenó el disparo al, comisario, al su comisario Lovera, a comisario Anoni? Eh? No, no es que eso, fue, porque se que atender un pedido de un eh, personal de Chávez que estaba a en cargo entonces, en ese momento. Al dar de la vuelta para atender ese requerimiento ya empezó el, el disparo. Entiendo. Comisario, ¿ustedes tenían la información de que allí había personas con horas de captura? ¿Ustedes entraron en una orden de allanamiento ese día, comisario? Nosotros eh, entramos con una orden de acompañamiento y constitución fiscal. Con la, intención, el, el, el con, con la intención, ¿con, con, ¿con qué intención de, de sacar armas de, de, de ver lugar? ¿Con qué intención? Sabíamos que habían armas. La, y la La orden decía que si no si estoy eh, a personas que se encontraron en, en el lugar. Ah, pero entonces eh, la intención era tener absolutamente a todas las personas. Sí, ese pongo de la fiscal que estaba acompañando el, el, el que, quedó, que quedó en la retaguardia digo por una disposición de ustedes, comisario. O eh, atendió su comisario no por cuestión de la ciudadanía de la fiscal o sea, que no, no tenía ningún tipo de protección de ese hecho o otro tipo. ¿O Se decir que el su comisario le salvó la vida a la fiscal Infa Aguilar entonces. Y sí, yo creo que sí porque no, si ha... querido, quedó... ah, pero... Claro, porque él se dio cuenta que no llevaba protección la fiscal, entonces directamente optó porque ella quedara un poco más atrás. Sí, sí, sí, sí. Con otros gestos para resaltar del subcomisario, piensa que ellos, eh, a que ustedes en realidad estaban acompañando nada más que la, la intervención de la fiscalía? Eh, comisario en, en días previos al, al digamos al operativo ese que, que usted menciona, ¿verdad? Ustedes tenían informaciones de que eh, efectivamente había gente armada, cómo estaban preparándose. ¿Qué, qué información tuvieron antes de llegar a ese lugar ese día que ocurrió no. los hechos? Tenemos los testeo de que estaban armados. Y nosotros no teníamos la testeo de la dirección de porque Eh, desde un principio nosotros, no, cuando nos acercábamos a hablar con ellos, nos manifestábamos que la, la intención no era pelear. Que no teníamos por qué pelear con, entre compatriotas, al menos eh, enfrentándonos con armas. Ese fue siempre el, el, el, el centro de nuestra... de nuestra... de nuestra... de nuestra... de Bueno, acá vemos, acá vemos algunos detalles importantes. Primero dice que no pude identificar a nadie porque estaban encapuchados. El lunes dice que identifica a Rubén Villalba. Rubén Villalba es es un condenado. Es un condenado sin causa, es un condenado que que ...que cuando le tenían que dar la, la prisión domiciliaria... ...apareció una jueza de no sé qué... ...invocando una una apertura de tranquera en Pindó... ...y les bajaron seis años por la cabeza. Este hombre... ...que es el policía... ...que dice que estaba cerca de la overa, ...concretamente dice... ...no sé... ...o sea él sabe de dónde vinieron los disparos... ...sabe que no fueron los campesinos porque los tenía de frente... Termina diciendo, fueron algunos hombres que no eran campesinos. Después dice, fuimos con orden de hacer un allanamiento para identificar a los ocupantes y secuestrar armas si se las encontrase. Y después dice, la fiscal acompañó el procedimiento. Entonces acá vemos como si unimos esta pieza del rompecabezas, las anteriores, nos encontramos de que hubo una voluntad de hacer esta masacre, que era una voluntad que tenía una estrategia multilateral, que convergieron en ese punto intereses diversos, entre los cuales, como bien dice el abogado, eh, A su haga, podríamos presumir que hay algún tipo de interés policial en las primeras muertes, especialmente la de Loera. Vemos cómo si unimos la otra pieza al rompecabezas, que es la charla entre la fiscal, el jefe de policía, el jefe del operativo policial, le dan las garantías a Loera de que encare por la entrada al campo, de que estaba todo tranquilo. Unimos la declaración del piloto del helicóptero, que después muere. Unimos en el expediente la desaparición de la cinta de grabación del helicóptero. Unimos esta nueva versión sobre vínculos entre parte de los campesinos ocupantes y el Estado Nacional Paraguayo en cabeza del presidente Lugo. Y el aparentemente este vínculo que lo podemos dar por cierto porque es, es de uso que estas cosas pasen que un policía que que va a hacer un operativo en un lugar donde sabe que hay un senador o algún político que puede tener algún tipo de influencia se lo comunique eso es una cuestión de uso no hay no hay que a ver estamos en paraguay no no, no, no hay que arragarse las vestiduras no es suiza este y vemos cómo de golpe esto esto va completando un panorama siniestro siniestro una masacre programada, inocentes que están rogando por su inocencia, familiares que tienen que andar peregrinando todas las vías del, del, de, este, de este vericueto judicial irracional, que es el sistema judicial paraguayo, donde es parecido a lo que se hace acá en Argentina, o sea, la voluntad del príncipe no admite... No admit no admite limitaciones es omnímoda omnipotente y lo mismo hace la oligarquía la oligarquía paraguaya así que bueno este sin más sin más vamos a escuchar un temita jesucristo subversivo de los corales O mama que pelo de nos faraones Pero ama me peo es y moñaré Si ha emma un fuera hoy me haojabnte y coronando wel mi hal hoy a te comer hoy se jarando y cuaye agerrar poderecar co a Cristo yucare agerrar poderecar co Cristo yucare Cristo o ne ha judevy vovei poštere O giuri sufrimiento puoi un mie cagheta ite ma mo picogne puntita precuru su co Oye, så primoria primaria jure Retra intriga, ha injusticia Oja, aro no, que supe De insurgente, subversivo, o guerrillero Oye, culpane Aipo, haber, amo, pane Ante un mudo paredo Aipo, haber, amo, pane Ante un mudo paredo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 La campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayo Jeka, Yayo Topá. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986 48 38 79. Ahí vamos. Entonces, seguimos con la campaña en búsqueda de nuestros desaparecidos. Una manito ahí no está de más. Y vamos con las noticias del Paraguay. Infelices fiestas para los 100.000 compañeros compatriotas americanos, latinoamericanos que la están pasando re mal en Paraguay, más lo que lo están pasando re mal suman 50.000 entre la Argentina y Uruguay por las inundaciones. ¿Qué se puede decir? El que no pasó una inundación no sabe de qué se trata. No es solo lo que se lleva el agua, no solo es lo que ya no vas a encontrar. Si no es el día a día, es la rutina, es lo cotidiano, es tu rincón, tu hogar que no está. Sos un, un migrante dentro de tu tierra, reducido a, a la indignidad reducido a ser receptor de solidaridad. No porque esté mal, sino porque a nadie le gusta estar en ese lugar. Bueno, así que vaya un abrazo un abrazo solidario y un llamado de atención que los funcionarios en Paraguay le bajan, le bajan la cotización a este drama. Hay un vertedero, que es el vertedero de basura, que se llama Cateura, que uno de los debe ser uno de los lugares más contaminados que tenemos en la región sur de América. Resulta ser que el agua llegó hasta ahí, rebalsó. Eso tiene una laguna supuestamente que sirve para tratar los restos contaminantes. Esa laguna se desbordó. Está desparramándose en los campos. Está metiéndose en las casas. Y el gobierno dice que que no, que no pasa nada, que lo que se derramó es poco. Y vamos con el tema a propósito del tema de los corales, donde la realidad en Paraguay desde toda la vida, o mejor dicho, desde, desde que se lo atacó ferozmente al Paraguay para que deje de ser la potencia que era, es cotidiana, que es la violencia sobre los vulnerables y los pobres. Y el mismo la misma canción nos, nos decía que cualquiera puede ser que hasta Jesucristo se si apareciera eh, podía ser termina en un paredón por subversivo y qué pasó familiares del abatido desmienten vínculo con el EPP. y ahí estuvo presente el serpac Paraguay entrevistando a los familiares e interesándose por el tema porque esto es, esto es un asesinato es un asesinato directo de la fuerza de tarea conjunta sobre un pobre inocente campesino. Los familiares del abatido a tiros por la fuerza de tarea conjunta en cursú de Hierro, desmienten que el hombre, Julián ojena Ojeda Espínola, de 49 años, pertenezca al grupo criminal y anuncian que recurrirán a la justicia. Basilio Ojeda, hermano del fallecido, destacó que pese a la pobreza en que vive su hermano, jamás tuvo que ver con el grupo armado. No sé de dónde sacaron que tenía arma y ropa camuflada. Se la habrán plantado, señaló. Acotó, acotó que recurrirá a la Comisión de Derechos Humanos porque le mataron sin razón al padre de nueve hijos, varios aún pequeños. Comenzaremos con la denuncia en la Fiscalía de Orqueta y luego a Derechos Humanos, indicó. Cintia Carolina Ojeda, hija del fallecido, señaló que se quedan huérfanos nueve hijos y una viuda. Yo no sé cómo vamos a sobrevivir porque mi papá era el sostén de la familia. Tengo hermanos aún chicos, el menor tiene 4 años, señaló. Dijo que por la pobreza de la familia su padre siempre va de cacería y que en eso estaba Eh, después de venir de la chacra mi papá siempre va de cacería y ahí lo mataron, señaló la joven los datos de la fuerza de tarea conjunta señalan que el enfrentamiento se produjo con cuatro hombres armados y vestidos de paraí que ellos dicen es el uniforme camuflado que serían del EPP ejército del pueblo paraguayo el fantasma que ellos inventan para seguir matando pobres el fallecido no tuvo ninguna orden de captura y es conocido en su comunidad según las versiones recogidas abandono. Los familiares llegaron eh, a, la, a la morgue del hospital regional y sin embargo las autoridades de las fuerzas de tarea conjunta los abandonaron. Recién a las 6 de la tarde por gestiones del periodista Luis, Luis María Flecha se consiguió una patrullera policial para llevar el cuerpo hasta Nueva Fortuna, Curuzú de Hierro. Hasta pasadas la tarde ninguna autoridad de la fuerza de tarea conjunta dio explicaciones de cómo ocurrió el supuesto enfrentamiento solo el médico forense doctor cristian ferreira ha dado un informe sobre la inspección realizada al occiso comentó que recibió dos heridas de arma de fuego de grueso calibre las cuales provocaron la muerte del campesino. Eso es Paraguay y eso nos quieren implantar acá el miedo, el narcotráfico que sirve para todo, la marihuana que se secuestra en, en Paraguay y que sirve para hacer eh, campañas de prensa y campañas políticas y después la misma marihuana aparece secuestrada por fuerzas de seguridad en la Argentina haciendo campaña publicitaria y campaña política y en el mientras tanto como bien Nos dijeron los compañeros de la Deutsche Welle, en América Latina viene el dominio y el control social exhaustivo. Así que atento y vamos a escuchar un poquito de la historia del Paraguay eh, en, en, en la memoria de uno de los próceres Eh, que hay que reivindicar en Paraguay, de acuerdo o sea una campaña que nuestro fallecido y desaparecido, pero presente, Guillermo Weyer, hizo para resaltar la figura de Rodríguez de Francia. <música> Doctor Francia, ayer, hoy y siempre, revolucionario popular, fue el cerebro de la independencia siendo electo presidente por los enormes congresos populares de 1812, para ser luego ratificado en 1816. En 1818, inició la reforma agraria, expropiando tierras usurpadas por los terratenientes. En 1819, intentaron asesinarlo a sus propios compañeros de la independencia. Estos eran financiados e instigados por la Legión Paraguaya en Buenos Aires. En 1821, más de la mitad de la rica región central ya estaba nacionalizada y entregada al pueblo paraguayo para explotarlo como hombre libre. Creó en todo el Paraguay las estancias de la patria para abastecer a la ciudad y al campesinado paraguayo. En esa época, el Paraguay ya tenía bloqueada su salida al mar por los neoliberales de Buenos Aires. Creó las escuelas y las iglesias populares en todo el Paraguay. A fines de 1840 no había niños ni adultos que no supieran leer y escribir. El 20 de septiembre de 1840 a la 1 y 30... Muere el revolucionario popular dejando a su amado país libre, económicamente independiente y con un estado inmensamente rico. Todo el pueblo paraguayo lo lloró porque había perdido a su gran protector vender todas las conquistas del doctor francia se perdieron el primero de marzo de 1870 después de un millón 50 mil muertos en la guerra de la triple alianza orquestada por el imperio inglés. Desde entonces vuelven a reinar los terratenientes oligárquicos y el pueblo paraguayo sin tierras ni igualdad de oportunidades comienza a emigrar masivamente hasta hoy pueblo paraguayo. Nuestro deber es luchar como hicieron los de la generación de 1870 y 1933. Expulsar a los 999 corruptos que nos gobiernan. Defender la soberanía energética y la construcción de una sociedad equitativa, humana y solidaria. A panamá, o de mi asá, a hipotenuria y fatiga, mamó, pa' Paraguayos, de pie y despiertos. Vaya, vaya nuestro recuerdo solidario a Guillermito Gueller, que es una víctima nuestra en el sentido de que al ser... Eh, él forma parte del grupo de querellantes particulares contra los criminales de la dictadura de Paraguay y al momento de hacer una ratificación de denuncia la Fiscalía, la Fiscala y sus esbirros lo revictimizaron sometiéndolo a pericias exhaustivas e innecesarias con el solo fin de hacerlo claudicar en su voluntad de buscar justicia y eso lo llevó a la muerte. Así que bueno, este, y estas cosas, ¿sabes qué? Estas cosas nos dan bronca, así que antes de entrar eh, antes de entrar de lleno acá en la Argentina vamos con, con la marcha de la bronca.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 Me cado la baraja y recibe siempre la mejor con la espada no...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 Mobrido y dividido en dos Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación Tronca pues entonces cuando quiere Que me corte el pelo sin razón el mejor tener el pelo libre Que la libertad con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 Hay cosas que te dan bronca como la guerra de la triple infamia. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Y, y antes de entrar en el tema en Argentina, así buscando en la memoria de los seres extraños que banalizan lo importante, pensando en eso me encontré con Ana Arendt. Ana Arendt, judía, le toca cubrir filósofa, picante, libre, transgresora, escandalizó al todo, a todo el pueblo judío al punto que el Estado de Israel la declaró poco menos que una muerta en vida, por lo que ella concibió como la banalidad del mal, al estudiar la psicología con la estructura filosófica de Eichmann, asesino, burócrata en los campos de concentración. Y descubrió que, que se depositaba en Eichmann todo lo terrible del nazismo. Y Eichmann era un simple burócrata gris un simple engranaje que anotaba números, datos, contaba dientes extraídos, toneladas de pelo, de cabello que se le cortaban a las mujeres, cuero. Pasaba por alto que estaba hablando de seres humanos. Eso no lo realizaba simplemente manifestaba durante el juicio que él no podía hacer otra cosa porque eso era lo que pasaba. Él vivía con su familia en el campo de concentración y sus hijos jugaban entre los hornos crematorios. Y Anne Arendt se sumergió en esa fase humana y la definió como la banalidad del mal. Y hubo otro que banalizó el mal y lo llevó a una expresión superlativa, el doctor Mengele. El doctor Mengele pasó se escapó en 1945 de los campos de concentración, donde él era un médico famoso y tenía la dirección de los experimentos eh, genéticos que hacía sobre niños, especialmente sobre gemelos y mellizos, cosas... A ver, no, no, sé, no sé cómo definirla, por ejemplo, para que todos fueran arios les inyectaba en los ojos tinta azul, eh, los descuartizaba y los mantenía vivos para ver cuáles eran las reacciones. Y sin embargo Mengele era un tipo amable, civilizado, bien hablado, prolijo, Es más, dicen que en los campos de concentración antes de empezar los experimentos terribles que hacía con gente viva con gente viva descuartizándola, les daba caramelos a los niños para ganarse su confianza y su simpatía. Ese es un Mengele que sobrevivió a todas sus víctimas, que no murió como Eichmann, juzgado y ahorcado por la condena que recibió sino que murió libre en el año 1979. Gran parte de su vida la hizo en Paraguay y en Brasil. Y murió cómodamente en su cama. Y bueno, es una reflexión. Porque hay gente que banaliza el mal, que banaliza lo importante, porque no tiene empatía. Es una facultad de la cual carece. Entonces se presentan las transgresiones más abominables y aberrantes, bailando. Entonces mañana eh, la Constitución Nacional es un papel que dificulta la voluntad del gobernante y la vía de la excepción y la patota, la forma de sortearlo. Y no hay conciencia de mal porque no hay posibilidad de subjetividad está el objetivo y la consecución del mismo. Lo que quede en el medio no importa. Esperemos que la justicia que abonamos en estos años se ponga los pantalones largos y limite al príncipe. Así como algunos jueces y fiscales fueron y son escrupulosos, meticulosos con el gobierno anterior... Esperemos que se den cuenta que en este caso son lo que media entre la violencia absoluta del Estado y el pueblo indefenso. ¿Es una provocación? No lo sabemos. Y antes de despedirnos vamos a ir con un blusito de Albert King y Stevie Ray Wogan, Sky Sky.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 We're going do our best on this. Conrad, one, two, three, four. Y bueno, entonces nos estamos yendo y antes de irnos, Abuelas de Plaza de Mayo nos hace llegar un saludo de fin de año que dice, las Abuelas de Plaza de Mayo queremos saludar a todos los amigos y amigas, colaboradores colaboradoras, compañeros y compañeras de lucha que nos acompañan, nos ayudan a difundir nuestra búsqueda y nos dan fuerzas para continuarla. Colectivamente hemos logrado restituir la identidad de 119 nietos, 3 en este año. Esperamos seguir encontrándolos para que sepan cuál es su verdadero origen. Ellos tienen el derecho a conocer su identidad, un derecho que poco a poco ha ido cobrando significado para toda la sociedad. Seguiremos velando para conseguir que todos los niños del mundo puedan gozarlo. Les deseamos un feliz año nuevo y le Levantamos la copa por un 2016 con más memoria, verdad y justicia. Feliz año nuevo, esto se lo decimos nosotros, Paraguay vive. 2015 se va, que se lleve todas las malas noticias. 2016 llega con la esperanza de que todo vaya mejor. Hagamos cada uno lo suyo para que las buenas noticias lleguen. Y mientras tanto, a tener las manos abiertas para dar a lo que la están pasando mal. A veces una palabra, un gesto, vale más que toda la plata del mundo. Bueno, gracias Natacha, gracias La Retaguardia. Y bueno, y nos vamos hasta el año que viene. Bye, bye. <música> y escucha y levántate el mundo está por fallecer codicia hambre y desnudes escucha y levántate la gente muere en todas causa de guerras sin en busca de más poder en esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño no hizo una esperanza quiero